Amigos, ¿quieren probar las mejores empanadas de Puente Alto y la provincia cordillera? Empanadas Doña Consuelo ofrece la variedad más amplia de sabores y la mejor masa casera para sus empanadas colosales. La especialidad de la semana es la empanada de pino, que pesa nada más que medio kilo. ...ubicados en la avenida San Carlos 0529... ...con un horario de atención que va de miércoles y jueves... ...desde las 13 horas hasta las 22 horas... ...y viernes, sábados y domingos... ...abiertos desde el mediodía hasta las 12 de la noche... ...escuchó bien, las mejores empanadas de Puente Alto... ...Empanadas Doña Consuelo... ...pida también su pan amasado... ...mote con huesillo, tortillas y chorrillana... Haga sus pedidos al teléfono celular 765-74094. Sean todos ustedes, por supuesto, muy, muy bienvenidos a este Zoom Mil Amigas de Siempre. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas, vecinos y vecinas de la preciosa comuna de Puente Alto? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de Mil Amigas, como todos los martes, junto a nuestro grande, único e inigualable Leonel Rojas. ¿Cómo estás, Leito? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todos vamos despertándonos. Ya es tarde. Vamos arriba. Con este calor no nos empecemos a letargar. Démosle que recién es martes chicos, todavía quedan varios días de la semana Así que yo estoy aquí saludándolo en este otro día Para hablar de temas de salud y todo tipo de temas El día de hoy vamos a hablar del virus Zika, Leo Sí, ¿eh? no hay que tenerle tanto Vámonos miedo al Vámonos al Zika. tiro nomás con todo lo que la gente debe saber acerca de este virus Que nos tiene súper atemorizados Que nos han dicho que es mortal Que nos han dicho que tenemos que comprar ¡Qué repelente en aerosol, que es lo único que nos va a salvar la vida! Lo que pasa es que el virus Zika es otro de los virus que anualmente aparecen aquí en el mercado, porque podemos hablar de eso en realidad, del mercado, para estimular un poco las compras, ventas, la preocupación y una de más hacer miedo. Fíjate Camila que hasta el momento no se ha detectado ningún caso mortal por, virus, por, por el dengue. Esta es información de la Organización Mundial de la Salud. El virus del Zika, Se llama así porque fue detectado hace ya mucho tiempo, en el año 1947 fue detectado en Uganda, un lugar que se llama así, Sika, y a partir del año 1950 se empiezan a aparecer casos en que este virus, que inicialmente fue detectado en para variar en mono, en macaco resu, aparece en humano, pero fíjate que hasta aquí, como te decía, y por favor métanselo bien en la cabeza, este no es un virus mortal. Hay, hay evidencias científicas todavía que están eh, pendientes de que se demuestre que hay una relación entre la microcefalia y eh, el virus del Zika. Eh, como en, en Brasil apareció hace un poco tiempo atrás una multiplicidad de casos, alrededor de 3 millones de casos infectados y eh, simultáneamente empiezan a aparecer casos de microcefalia, entonces se cree que puede estar asociado, incluso se cree que puede ser transmitido por la sangre, se cree que se cree, mira, se cree que puede ser transmitido también en la relación sexual a través del semen. Pero esto no es más que una vez más eh, esta información vaga, pero que usted la hace preocuparse y una vez más nos mantenemos con miedo. Oye, ¿y ¿sí cuál es la actitud que hay que tener entonces frente a este? Frente eh, a frente a este, a frente... este supuesto Ataque terrorista del virus Zika Pero Hay que tener cuidado igual ya Porque no es solamente el virus del Zika Acuérdate del virus H1N1 Acuérdate de la gripe aviar Acuérdate del virus de la vaca loca Acuérdate del virus del ébola Que periódicamente aparecen estos Y simultáneamente aumentan las ventas de repelente de mosquitos Las ventas de estos aerosoles Que matan todo tipo de bacterias y bichos en el aire Que son unas cuestiones como mágicas Pero lo más importante Amigos míos y amigas mías Acuérdense que no es tanto el microbio, ni la bacteria, ni el virus. Es el terreno en donde éste se desarrolla. Y ese terreno es su cuerpo. Entonces, si usted mantiene una preocupación constante por mantenerse sano, bien alimentado, no me estoy refiriendo a la cantidad de cosas que come, sino que bien alimentado en no comer cochinadas Y cuando hablo no comer cochinada, no estoy hablando de los sándwiches de potito. Estoy hablando de esas comidas que traen preservantes, colorantes, saborizantes que le dan cierto sabor a la comida, con permiso, dijo ya, pero igual entonces ustedes tienen que preocuparse de mantener una vida sana vámonos entonces con todos estos datos que tenemos acerca del virus Zika lo importante entonces es mantener una actitud cauta Y no eh, volvernos locos con esta Mira, cómo te transmite con esta fiebre colectiva de, de hacernos sentir el miedo, con miedo, el miedo, ¿claro? miedo miedo, miedo, miedo. No, así que usted que nos escucha aquí en esta hermosa comuna en esta radio de, de, de comuna escuchen muy bien no hay ningún caso mortal hasta el momento por este famoso bicho. en chile tampoco va a llegar ese mosquito porque ese mosquito está asociado a zonas tropicales Por ejemplo, en la Isla de Pascua hace mucho tiempo que está el, el mosquito que pega. Es una especie de zancudo. Eh, se habla técnicamente del vector, el portador del virus. Pero en, en la Isla de Pascua nunca se ha detectado ni un caso de microcefalia. Aunque hay dengue y todo eso. Pero no acá Chile no va a llegar por las barreras naturales que tenemos. El Océano Pacífico no va a llegar volando por ahí. La Cordillera de los Andes tampoco va a llegar volando por ahí. Si llega este mosquito, si llegara a llegar, lo no va a traer... ¿Cómo podríamos denominar a esa persona, Camila? Esa persona que no tuvo cuidado, que no se preocupó y que trajo escondido por ahí algo en la maleta o que hizo una importación de no sé qué cosa y en, el, y, y en la aduana no lo fiscalizaron bien los del sal. Así va a llegar. Puede ser que llegue así y se aloje en algunas zonas del norte de Chile, como cuando llega la, la vispa Chaqueta Amarilla. La avispa Chaqueta Amarilla llegó a Chile hace tiempo atrás en unas importaciones, me parece que eran de bananas que trajeron. Y esa avispa se está comiendo a la abeja melífera y está y se, va y se mete a los panales y se las come la abeja y esa avispa no existía en Chile imagínate, oye vámonos a escuchar un poquito de música vamos a ver con quién nos sorprende nuestro querido Juan Carlos Paredes pero por supuesto que antes vamos a saludar a nuestros queridos amigos de Farmacia San Carlos ahí ido Farmacia San Carlos querido? Eh? si sí, pues ¿Y qué le parece la atención? Buena, me parece buena. La disponibilidad de medicamentos también complementario y alternativas me parece entretenido. Es un buen lugar para ir a consultar y además que los precios no son los precios de las cadenas. Está súper bueno ir a Farmacia San Carlos, ubicado en el corazón de la Avenida San Carlos, entre la calle 26 de Enero y, por supuesto, que Bernardo Leiton. Ya lo sabe, si necesita algún medicamento genérico o algún producto de cosmética, Farmacia San Carlos es su lugar para de confianza. Y lo que suena a continuación es I'm, no, I'm not the only one en la voz de Sam Smith a través del 107.5 y esto es Mil Amigas. You and me we made a vow For I can't believe you let me down but the proof For months on end I've had my doubts Denying every tear I wish this would be over now But I know that I still need you here You say someone fade the glow now sadly i know why your heart is uncontainable ...alto todo el sabor y la tradición de la gastronomía peruana... ...y de la mano del mejor, Marco Barandiarán... ...quien ha traído todo su sabor a un par de pasos del Metro Las Mercedes... ...ubicado en el Boulevard Gastronómico de Plaza de la Independencia... ...cuentan con los mejores platos y la más amplia variedad de preparaciones... ...con todo el encanto del Perú... ...además, viernes y sábados, los embajadores del Perú... ...deleitan a los comensales con la mejor música en vivo a restaurant parandirán un grande de la gastronomía peruana ahora en nuestra comuna haga sus reservas al 22 872 37 95 restaurant ayer hoy mañana y siempre Han olvidado por completo tu canción vecinos comprar sus medicamentos a precios justos y con la mejor atención dejó de ser un sueño. Farmacia San Carlos los espera con sus puertas abiertas. Ubicados en Avenida San Carlos 0581 cuentan con todo lo necesario para que usted y su familia prefiera a Farmacia San Carlos. El horario de atención es de lunes a sábado de 11 a 23 horas y domingos de 10 a 19 horas. Farmacia San Carlos cuenta con una amplia gama de medicamentos genéricos y de marca además de sus productos naturales y perfumería ya lo sabe, usted y su familia merecen lo mejor haga sus consultas al 2808-7294 o al correo electrónico farmaciasancarlos1 arroa gmail.com cotice cuanto antes hambre y poco tiempo, despreocúpese puede comer las más ricas ensaladas preparadas y sin trabajar de más visite a Irene Chinga la más rica y tradicional de Puente Alto, en su puesto, ubicado en la entrada del supermercado Montserrat, en la calle Sergio Rubilar, ex Santa Josefina. Allí podrá encontrar ensaladas fresquitas del día y platos vegetarianos. Cotiza también buffet de ensalada para tu evento. Su número de contacto es el celular 54 77 22 87. No se quede sin comer sano y rico. Visite a Irene, la más rica y tradicional. Atención, Puente Alto, tenemos un dato muy importante. Si quieres lavar tus cobertores, trazadas, chaquetones y cortinajes, acude a nuestra amiga Ofelia, especialista en limpieza de telas de gran magnitud. Llama al 77-39-4376 y puedes tener tus cobertores como soñabas. Recuérdalo, nuestra amiga Ofelia, al 77-39-4376. 6 Ya lo sabes, tener tus cobertores, frazadas y chaquetones limpios dejó de ser un sueño con nuestra amiga Ofelia Hello, it's me I was wondering if after all these years you'd like to me to go over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 you will Did you ever make it out of that town where nothing ever happened It's no secret that the bold of us are running. Vemos, por supuesto, con este Sumil Amigas de Siempre, junto a nuestro querido Leonel Mira, Roja, que nos trae todos los datos con respecto al virus Zika. Algo que no se nos puede pasar es que deja bien marcado el tema este que ha aterrorizado a muchas personas, que tiene que, que habla de la relación entre el virus Zika y la microcefalia. Mira, ¿de dónde viene esto? Esto ocurre porque a partir del año pasado, a fin de noviembre, hubo un, un aumento muy grande explosivo de casos de de microcefalia en algunos lugares de Brasil. Se produjo un aumento en el número de casos de Zika también. Entonces, el Ministerio el Ministerio de Salud de Brasil dijo que había una relación entre ambas enfermedades, virus de Zika y bebés con microcefalia porque se tomó una muestra de sangre de un bebé que nació con microcefalia y que murió y se encontró que tenía la presencia del virus Zika. Pero esto aún no se está no se ha confirmado de una manera con una evidencia tal que nos dé la certeza para poder decir, ah, ok, el virus del Zika produce microcefalia. No, así que todavía no hay que aterrarse porque no está comprobado. Esta es información que yo estoy entregando a ustedes de la Organización Mundial de la Salud y de boletines de prensa de periódico en el extranjero. Acá en Chile he escuchado las noticias, pero acá en Chile también están repitiendo esto mismo, digamos, eh, dan la sensación como que fuera una una epidemia terrorífica, el fin de la humanidad, y no es, no es para eso. Qué resguardos tenemos que tomar Leo para para estar tranquilos y no Mira, eh, y no primero... volvémonos locos con este. Claro. Tema ¿Cómo del, cómo prevenirla? ¿Cómo prevenirla? Hasta el momento el principal y este se es dicen, ¿ah? El principal sospechoso del, de la propagación de este virus es el, es un mosquito. El nombre científico es bien difícil, nunca más lo van a escuchar o repetir ustedes, no es necesario. Es un Ae aegypti así se llama el nombre científico, es una especie de zancúo chico, que además propaga el dengue, y este, como les repito este virus fue detectado en el año 1947 en Zika en Uganda, y de ahí pasó un poco tiempo y se detectó también en humanos este virus está hace mucho tiempo presente ahora, de que se están detectando casos en, en Brasil dígame, ¿qué está pasando en Brasil? en Brasil están arrasando con la selva en Brasil están depredando el medio ambiente, entonces ese es equilibrio geográfico que están produciendo por la, eh, cómo podemos decir, este, este este afán de lucro desmedido que les, llega, les lleva a cortar todos los días bosques, eliminar especies están produciendo estos resultados, entonces este mosquito que antes no existía seguramente con esta cantidad aumentó su población porque le cambió el ecosistema ahora, ¿cómo prevenirlo nosotros acá? si hablamos de política a nivel de país y aquí estos son temas del Estado que ojalá que las autoridades tomen a tiempo medida, deberíamos preocuparnos más del medio ambiente, sabemos que si el cambio climático continúa acá en Chile de la manera que está dándose porque como todos sabemos bosques nativos ya no quedan yo no sé hasta dónde lo han eliminado y ahora que se muere este millonario ¿cómo se llamaba? El, el, Tompkins. El Tompkins, ¿no es cierto? él están donándole al Estado chileno miles de hectáreas de bosque nativo que este caballero había logrado preservar Entonces, si nosotros seguimos depredando el medio ambiente, podemos crear lugares en el país donde este mosquito encuentre su hábitat y lo vamos a tener en Chile. Recuerden ustedes que tanto Canadá como Chile tienen barreras naturales, por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice que aquí no debería ocurrir. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo prevenirla? Bueno, controlando el mosquito ese, al famoso Aedes aegypti. Entonces hay que preocuparse de que eh, este mosquito, como él habita en agua estancada limpia, es evita, hay que evitar que eh, tener pozas de agua en lugares, en sitios heriazos, se acumulen neumáticos, eh, macetas de planta y cualquier otro recipiente abierto. Para evitar las picaduras, y aquí es donde usted va a ser fácil presa de la propaganda, hay que usar repelente, colocar mosquiteros en las ventanitas. Ustedes van a ver ahora que van a empezar a aumentar las ventas de los repelentes de mosquitos y van a dar gente comprando mosquiteros. Cuando aquí en Chile no tenemos, tenemos tenemos zancu. Claro. Los zancu que siempre hemos tenido. Las ya. abejitas si andamos en el campo de más. No, por mar, favor, la abeja es que... hay que cuidarla. Si veo una abeja y, y está con problemas, por favor, tengale respeto porque si la abeja se extingue en el planeta como eh, existe miedo, eh todos nos vamos mejor comprando pasajes para otro planeta, porque como no van a ser suficiente en nave. Eh, hasta ahí llegaría la, la tema, el tema porque la no se reproduciría la Las plantas, y al, y al no reproducirse las plantas, los árboles y todo eso, que el, la, el factor de polinización es importante que, que tiene la abeja. Bueno, siguiendo con el tema del Zika, y que la idea de nosotros es transmitirle a ustedes tranquilidad, porque si escuchan las noticias, van a estar viendo, sean inteligentes, mire, cuando tú escuches esto, se cree que podría estar, ya se, se ha verificado que junto a la aparición y el aumento de casos de esto también apareció apareció de nuevo la microcefalia, claro. eso no es ninguna evidencia, pero sí es suficiente para que usted tenga miedo, acuérdense el H1N1 que iba a matar la mitad de la población mundial según dijo el presidente de Estados Unidos e incluso en Estados Unidos supiste tú que con ese famoso virus eh, mandaron a hacer miles y miles de ataúdes no te puedo creer. Claro, porque iba a Esta es cara. la fiebre porcina, ¿no? El h 1 claro, la fiebre porcina. Oye, me acuerdo que sí fue una locura. El era... tema del Ébola, el virus Ébola, ese virus es mortífero, pero nunca se ha propagado por nuestro planeta. Así que paz, tranquilidad, usted coma sano, aliméntese de manera inteligente, tenga buenos pensamientos, no sea miedoso, no sea miedosa, porque la vida está para disfrutarla, mi amiga. Eh, mira, con este sol, con este hermoso verano que estamos teniendo, ¿Quién va a estar preocupándose de que va a llegar un, por el aire una epidemia, un virus que nadie... Y siempre algo que uno no vea, ¿te fijas? Siempre algo que uno no ve, ¿eh? uno no ve. Es el virus no se ve los terroristas no se ven oye no, a mí me quedo, me quedó dando vuelta esto que nos dijiste, con cuántos kilos de nuestro cuerpo andamos nosotros trayendo ah, microorganismos no. <risas> es que me quedé pasmada, esto lo que pasa falta. es que y esto son evidencias científicas, están de ¿eh? demostradas nosotros nuestro cuerpo tenemos del total de nuestro peso aproximadamente 2 kilos no son nuestros, son de animales, microorganismos hongos, que viven con nosotros son co como parásitos nuestros pero que a la vez nos protegen Entonces, nosotros estamos llenos en el cuerpo de bacterias, tenemos microbios. El Enterichia coli, que es un, es un bicho que vive en, en las heces fecales, fácilmente usted se lo puede, con eso se puede provocar un asistito, una infección urinaria, si no tiene cuidado. Claro. Tenemos nosotros el mismo bicho, y esos bichos nos protegen de los otros agresores que llegan, que son desconocidos. Así que, si vienen extraterrestres alguna vez a este planeta, tienen que pasar primero por, <risa> por la paquetería a comprarse sus dos kilos de bicho <risa> que los proteja claro. porque porque si no los tienen lo van a agarrar a nuestros microbios, nuestros virus y se los van a lo van a mandar de vuelta acá. O sea, amiga, tranquilidad ante todo, que el virus Zika sí al parecer no es lo no que No, es nos que al piensa. parecer, no hay evidencia hasta aquí que es demostrable clara que esté asociada con lo que están diciendo. No que, ha no muerto nadie por virus Tranquilidad ante todo Y nos vamos a escuchar algo entretenido En la voz de Bruno Mars A través del 107.5 Y esto que es su mil actividades necesitan un descanso, eres diabético y necesitas podología clínica, problemas con tus uñas encarnadas, te invitamos a conocer el Centro de Podología Clínica para Diabéticos, Niños y Adultos de Jacqueline Contreras. Aquí recibirás el tratamiento que necesitas y te entregarás a las manos de una verdadera profesional, Visita el Centro de Podología Jacqueline Contreras, 16 años de experiencia garantizada en Puente Alto. Solicita tu hora al 22 87 25 810 o visítanos en Concha y Toro 648 local 15 edificio Alto Maipo Olustrín. Ya lo sabes, entrega tus pies a una experta, entrega tus pies a Jacqueline Contreras, Podología Clínica. En Puente Alto y para toda la provincia cordillera, LDS Ingeniería y Construcción Limitada, si necesitas hacer realidad, ese sueño en construcción para tu hogar u oficina LDS Ingeniería es ejecutar con los mejores esa idea realizan construcción remodelación mantención de casas oficinas departamentos terrazas y mucho más los mejores profesionales de Puente Alto y la provincia cordillera dedicados a la ingeniería cuentan con más de 15 años de experiencia Visítalos en Miguel Covarrubias, 2855 Puente Alto. Llama y agenda asesoría al 22 31 34 781. Si sueñas con remodelar tu espacio, LDS Ingeniería y Construcción es estilo, vanguardia y experiencia garantizada. Más información en su página web www.ldsconstructora.cl Oye, qué happy que estamos, qué contentos que estamos Y por supuesto que vamos a saludar a uno de nuestros... No, vamos a saludar a varios de nuestros auspiciadores De las personas que hacen posible que Mil Amigas esté al aire este 2016 Por supuesto que vamos a saludar a nuestra amiga Jacqueline Contreras Quien está siempre preocupada del cuidado de sus pies Durante todo el año usted puede visitarla aquí en el edificio Lustrín, piso 2 También vamos a saludar a nuestros amigos de... Doña Consuelo, empanadas de pino y colaciones eh, Partieron el año con toda la energía y con todas las ganas Para deleitar a todos los amigos con el mejor sabor eh, de comida chilena ¿Verdad? Por pocas lucas Ahí en el corazón de la avenida San Carlos ¿Quién más nos falta saludar? Te saludamos a nuestros amigos de Farmacia San Carlos, por supuesto ¡Ah! El verano aún no se acaba ¡Ah! Y si tienes todavía la idea de hacer realidad esa construcción, esa idea en construcción, nuestros amigos de LDS Ingeniería son los indicados. No lo olvides. LDS Ingeniería, esa idea que tienes en mente con los mejores. LDS Ingeniería. Y por supuesto que volvemos con nuestro querido Leonel Rojas y esto del virus Zika. Oye, ¿en qué parte estamos? Mira, lo que ocurre es que como en Brasil se empezó a tomar en Brasil, este tema viene de Brasil se empezó a llevar una estadística y se dieron cuenta de que había mucha gente que manifestaba la presencia de este virus entonces eh, partió la alarma pero mira, respecto a la gente que ha muerto por el virus Zika, en Brasil que donde se da el mayor número de casos el eh, ya se llama Ministerio de Sanidad solamente ha confirmado tres muertes Posiblemente relacionadas con el virus Zika Nadie escucha la palabra posiblemente La gente dice Tú dices esta frase y escucha Ah, virus Zika Muerte, virus Zika Son posiblemente relacionadas con el virus Zika Que son un bebé Que nació con microcefalia la gente Los bebés que nacen con microcefalia mueren No pueden vivir Un hombre que tenía lupus Que tenía lupus Y, y una chica, una niña Que hasta el momento no se ha podido precisar bien Pero serían los casos Ahora Sí, sí, lo, la otra información, la información, dato para que ustedes sepan, de toda la gente que se infecta con este virus, aproximadamente entre el 20 y el 25% manifiestan la enfermedad. La manifiesta Ahora, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? La, esta enfermedad cuando se manifiesta es similar a un refrio común. Tiene los mismos dolores, tiene la misma fiebre, Y si, y si te picó el zancúo a tener la misma roncha, esa que le llamamos ese como erupción que se produce eh, en la piel. ¿Y cómo se trata? Dicen ya que no hay que tomar aspirina porque po podría estar asociada a las hemorragias internas. Pero como un refrio común, harto líquido, eh, paracetamol o dipirona y, y nada más. pues sí, un, Es como un refrio común. Eso es todo. Eso. Súper bien. Oye, entonces... Tranquilidad con respecto al virus Zika. Sí, pues y atento, muy atento, pero la, la, la información, o sea, yo les tengo que decir, no, <coughs> lo que le digo a todo el mundo es que y to, y usted lo sabe, si no lo hacen nada nuevo. Cuídese. Pero cuando hablamos de cuidarse, ¿a qué nos referimos con cuidarnos? No nos referimos a que no ande por callejones oscuros solamente, en que, eh, que atraviese la calle en la esquina, eso también es cuidarse. Pero cuídese de lo que come. Recuerden ustedes que Luis Pasteur cuando estaba ya viejito y había aprendido muchísimo la vida, dijo dijo el antibiótico, el remedio no es nada el terreno lo es todo, es decir si tu cuerpo está infectado porque está comiendo mal, está comiendo basura, métale eh, estas comidas con, ya lo dije, preservantes saborizantes, colorantes y todas esas otras cuestiones que no son sanas, que no son naturales su cuerpo está predispuesto a cualquier cosa, sea va a pasar el virus de, de, de, de no sé el bicho de cualquier bicho y usted se va enfermar Y además si eso le agregamos que usted no cuida lo que está pensando si usted anda con depresión que anda amargado que no le gusta la vida que tiene que, que el jefe o que la señora o que el marido ya eh, con todo eso usted está predispuesto a enfermarse así que no no, no, no se no, no tenga miedo cuídese y por supuesto que continúe una vida con tranquilidad llena de meditación y también como lo mencionaba leo por supuesto hay Eh, es súper importante cuidarnos de lo que tenemos también ¿eh? Eh, hay que cuidar el cuerpo cuidar el, el auto cuidar la máquina porque si no estamos mucho más propensos a enfermarnos de cualquier tipo de eh, virus a cualquier tipo de enfermedad que, que la urcia, mira eh, tengo un minuto para decirle mira recuerde usted lo que en por tener le he dicho pero que hay que mantener manejarlo presente yo estuve trabajando esta semana pasada con gente en, en una feria de eco-sustentable eco allí en Irazal. La gente me pregunta eh, eso pues, y bueno y entonces por qué nos enfermamos? Nos enfermamos porque nosotros no tenemos cuidado, no estamos conscientes de que nosotros somos estamos compuestos por células. ¿ya? Y esto que le voy a decir a usted, ojalá que ojalá que tome conciencia, mire, todas las células de su cuerpo son seres vivos y que tienen una vida independiente de lo que usted haga o diga o piense. Las células de su piel se están renovando y regenerando, viviendo, muriendo y cayendo al piso la, la, la, la piel eh, y, y usted un, tiene una piel nueva una vez al mes, completa. Su, su corazón, y esto me gusta decirlo, su corazón está fo formado por células cardíacas que, que duran vivas 120 días y usted no tiene que preocuparse, su organismo, su cuerpo es tan inteligente que las va renovando y estas células cardíacas que vivía en 120 días a nosotros nos llevan a la conclusión y está hay evidencia científica de esto, por si alguien está escuchando y quiere pruebas científicas puede buscar esa información. Nosotros tenemos tres corazones nuevos en el año, tres, y estas células cardíacas para renovarse requieren proteína animal. Y la proteína animal viene de la proteína animal, o sea de la carne, de, del pescado, del pavo, por lo tanto usted tiene que comer carne, pero no tiene que comer carne todos los días. Porque eso es descuida, si usted tiene que comer carne por lo menos una vez a la semana, suficiente para que su cuerpo se vaya renovando. Entonces, si usted toma conciencia de que su organismo está formado por células que tienen una vida independiente de lo que usted piensa, diga o haga o coma, ellas viven igual. Y estas están agrupadas en órganos que tienen una función, su hígado va a estar siempre filtrando, su riñón también, su pulmón va a estar tomando oxígeno y botando CO2. Si usted le mete humo de cigarro ahí, entre medio, ¿qué está haciendo? Usted mismo se está dañando. Tome conciencia de esto y recuerde que todas estas células se alimentan de lo que usted come. Por lo tanto, si usted le está metiendo cosas que no son naturales, por ejemplo la sucralosa No existe en la naturaleza sucralosa y usted se la pone para endulzar porque quiere bajar de peso. Esa sucralosa su metabolismo no sabe qué hacer con ella. Y así, todos los otros preservantes que le ponen a la comida que compre usted en el supermercado, hasta el simple pollo, las vitaminas, las hormonas, todo eso va quedando en su organismo. Entonces, sea inteligente toma en cuenta lo que le digo si usted toma en cuenta y ama su célula ama su organismo y usted se preocupa de alimentarse bien y alimentarse bien no es gastar más dinero por ejemplo ahorre en gaseosa y compre lechuga compre ensalada no se coma, no coma mucha fruta, no crea que esta cuestión es la fe, el festival de la fruta en el verano, es verdad, si un diabético, ayer me dice un caballero, mire, yo como sano, yo como sano, pero los niveles de azúcar llegan a 250, pero a ver qué es su comida sana, bueno, yo me como una fruta en la mañana, una ensalada de fruta acá, que me encanta la fruta, señor, la fruta tiene fructosa azúcar, entonces usted no debería comer más que una fruta al día, bueno, mire, dice si que me gusta la fruta, bueno, cambio su hábito, así es que... Eso es fundamental, tomar conciencia que tenemos una vida que, no, que tenemos que amar, que cuidar, porque en este mundo llegamos solos y no vamos y solos. Así que preocúpese de ser feliz, ame, déjese amar, no ande odiando, ponga No ande odiando. No ande ese, odiando. ese sí que es un mensaje. Oye, a mí ese ese mensaje ese sí que me llegó. El chileno mucha que es bueno <risas> para pa andar odiando. No solo el chileno, nos sí, levantamos, hermano. nos levantamos odiando, yeah. que nos está pasando? Oye, ¿no? en el metro terrible. No, no, no, si desde que te lavaste la cara, prendiste el prendiste la tele y ya estáis odiando. Ahí está, pu, prendiste Ahí está. la tele. Estoy odiando, prendí la tele. Prend... La tele, ¿qué te transmite? Miedo, miedo. ¿Ya? Las noticias, ¿qué son? Un mundo de fantasía y de miedo. Ya eh, eh, la gente, mira, hay mucha gente que no puede salir a veranear. Es mucha la gente que no puede salir a veranear. ¿Pero qué te hace el, el medio de comunicación? Te crea la sensación de que estáis veraneando, te pone en tu propia casa en el link, con la tele, ¿no es cierto? te pone gente en la playa disfrutando claro que ahora está el miedo a la fragata no falta ya, que ya, sí. y si no es la fragata es la ola de 3 metros váyase a la laguna, váyase a los ríos y tenga cuidado, si usted va a un río estoy pensando en el río Calle Calle de Valdía que lo amo, aunque usted vea agua quietecita, esa agua tiene peligro porque en, el, en, en esas masas de toneladas de agua hay remolinos y los remolinos no son como lo usted lo ve dibujado en los monitos animados no son agüita que gira que usted ve un hoyo al medio los remolinos son masas de agua que va girando que se va moviendo toneladas y esas masas empalman lentamente con otras masas de agua que va girando en otro sentido. entonces usted aunque sepa nadar cae en esa agua y lo agarra una corriente y lo va a sacar kilómetros más abajo muerto entonces sea inteligente cuídese no se exponga más de lo debido no se exponga al sol esto sí que es real la radiación del sol está en niveles extremos. Los, los medidores están más allá de lo que nunca ha habido. Y eso sí es preocuparse. Ahora, si usted no puede evitar y no tiene plata para bloqueador, camine por la sombra, cuídese y tenga pensamientos positivos. Porque si usted se debilita, si usted se deprime, usted se va a enfermar. Eso se lo doy firmado. Si usted es una persona positiva, que ande siempre contento por la vida, respirando el aire, disfrutando de cosas. Mira, hay cosas tan hermosas como ver en una calle que es puro cemento, en el medio ahí sale una plantita y tiene una flor. Dime si ah, eso sí. no es bello. Es ¿ya? bonito. Eso no, entonces no ande odiando, o si sea, hay cosas hermosas. Es verdad que el metro, a ¿quién tiene la culpa que el metro ande lleno y que todo todo el mundo quiere usar metro y las micro vacías? Mm -hmm. Nosotros, Nosotros claro. mismos tenemos la culpa, porque ¿quién eligió a los, a, a, a los creativos? ¿Ya? ¿Quién la paga los impuestos para que esa gente que es ineficiente, que no se preocupa de hacer bien su trabajo, nos tenga a todos complicados? Es no, verdad. No. Ya no hay que andar odiando y se nos va el programa, chiquillos. ¿O todavía no? No, todavía no. Tenemos todavía minutos y por eso que nos vamos a vamos a sacar el odio y nos vamos a poner con muy a capis a a con esta canción de Farrell Williams. <tose> esta alegre me do... melodía en la voz de Farrell Williams oye, iba a decir me dolía <risa> <risa> algo recuerdo. me debe algo es me bastante, debe doler algo me debe algún doler. recuerdo, Hay un, es un laptop algo algo me debe doler oye, eh, nos despedimos por supuesto quiero agradecerle como a todos los martes a nuestro querido Leonel Rojas por habernos acompañado y habernos dado todos estos datos recomendaciones y por supuesto ideas con respecto al virus Zika. Muchas gracias Leito. Sean inteligentes chicos, disfruten la vida, anden pensando bien, recuerdo repito, no anden odiando, disfruten el día, la realidad la creamos nosotros mismos y si nosotros no creamos una realidad adecuada con nuestra mente previamente vamos a tener puros problemas no seamos felices, nos queda poco verano, ya los días están siendo más cortos otra vez y habrá que tomar unas vacaciones Nosotros nos vamos de vacaciones también yo me voy de vacaciones Dios mediante, Y nos vamos a ver después Durante el año, nos vamos a ver Espero ver gente Y saludos y abrazos para todos Muchas gracias Leo Y por supuesto que quedan en compañía Del mejor y del más grande De su mejor amigo a través del dial El 107.5 Y esto que es Radio Puente Alto Un besito, chao chao El reposado ma mayuca mirando a lo fondo ma simiente reposado ma mayuca mirando al otro fondo ma mayuca trae esos cósmicos radio puente alto 24 horas punto p de las fuentes que codifican ma mayuca a los fallecidos Sumergirte en las vertiginosas cascadas de los cielos, oh, me loca, me encanta sumergirte en las vertiginosas cascadas de los cielos. Desapareces protagonista que haces tan além de y esa montaña de viento. ¡Majunga, materia ignota! ¡Majunga, espacio puro nada!